Sí, sí. Eh, te decía, A habíamos ver. hablado con la profesora Silvia Bazán. Estoy saliendo bien ahí. Ahora sí, Ahora sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, eh, de los logros de la gimnasia artística Rosario, primer puesto en la categoría juvenil. Eh, tercero, cuarto y quinto en el resto de las categorías ¿eh? y en cuanto a la natación hubo una gran actividad no solamente por eh, el campeonato del NOA que la Rioja ganó, el polideportivo Menen ganó en categorías promocionales y categorías federados también por equipo sino además de un nadador riojano que acaba de traer eh, tres medallas de oro y una de plata en un torneo interprovincial en Córdoba así lo explicaba el doctor Romaní, Sergio surgió la idea de traer al interior del Garimaldi y, y a partir de todo un, un cambio de mentalidad y capacitación de nuestros profes que ha ido haciendo que año por año la natación crezca. En esto, estos últimos meses bueno, tenemos dos logros que para nosotros son muy importantes. Como saben, se, se corrió el Noah de nación hace poquito tiempo atrás. Eh, el polideportivo Mereng ganó las dos categorías tanto federados como promocionales en equipo y, y además de este logro digamos de de campeón de equipo, los resultados individuales de los nadadores han sido muy buenos, han sido excelentes, al punto digamos que posibilito que muchos chicos del polideportivo municipal puedan competir ahora en los próximos nacionales. En natación los nacionales es muy selectivo y solamente permite que los 30 mejores nadadores de la Argentina eh, participen. Digamos, el hecho de tener varios chicos del polideportivo en esa situación para nosotros es, es un gran logro. Eh, eh, eh, ustedes que ustedes estuvieran trabajando intensamente ¿no? y, y, y ha crecido en base a un gran esfuerzo. Para que tengan una idea, estos chicos entrenan seis veces a la semana, tres horas, incluyendo sábados a la mañana, que se levantan a las ocho para ir a entrenar, y sí. prácticamente no, no tienen vacaciones. O sea, en el año, los chicos que entrenan todo el año para los 15 días que viajan por sus vacaciones particulares o individuales, pero trabajan, y los profesores siguen trabajando al lado de ellos. O sea, que es un mérito tanto de los, de los chicos como del profe. Este, este domingo tuvimos, este sábado, perdón, un torneo en Córdoba muy importante. Eh, íbamos a mandar dos representantes, uno no pudo ir por la enfermedad, fue pues, Sebastián Jiménez, que está acá con nosotros, acompañado del profesor Carlos Muñoz. El torneo del circuito cordobés interprovincial, eh, como ustedes saben, de Córdoba salen los nadadores olímpicos, así que es el nivel más alto de natación Y bueno, tuvimos la suerte de que Sebastián corrió en ocho pruebas, de las cuales tuvo siete medallas de oro y una de plata. Este, y, en la suma general de punto lo dejó como primer puesto del ranking cordobés. Bueno, espectacular allí lo que nos ha explicado el doctor Romani entonces con eh, el triunfo de este nadador riojano Sergio siete medallas de oro y una de plata quedándolo eh, quedando en la sumatoria de puntos primero y dejándolo al primero de ranking en el segundo lugar ¿eh? así que es un logro más que importante para la natación riojana de los 30 federados que van a participar del campeonato argentino el polimenem tiene cuatro representantes ¿eh? así que es más que importante ya que lo decía el doctor Romani es muy selectivo el argentino de natación solo, solamente van aquellos que tienen las mejores marcas y los mejores logros en el año así que esto es más que importante y los tiene bastante motivados lo que pasó ayer en esta conferencia de prensa ¿eh? bien, entonces Claudio importante la información y destacar lo que decías vos de esos cuatro nadadores del Poli que obviamente tienen esa referencia ¿no? que tanto lo destacabas vos y que es importante lógicamente para el deporte de la Rioja Seguro, porque lo decíamos eh, y lo explicaba Romaní, 30 nadadores solamente participan de los campeonatos argentinos y una gran cantidad que hay y en todo el país. Y lógico, todo el país. En todo el ¿no? el país. Y, bueno, y claro, exacto, solamente 30 y de esos cuatro van del Polideportivo Menem. Es más que importante, más del 10% del parque de nadadores que va, se va a tener. ¿eh? A tenerlo en cuenta entonces. Claudio, gracias por el informe y volvemos contigo en la mañana. Seguro, un, un saludo grande, hasta luego. Hasta luego.